Entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé que eres el santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto?, Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Jesús da una muestra de autoridad. Leíamos recién que había en un hombre un espíritu impuro que lo estaba poseyendo en ese momento y se pone a gritarle de un modo bastante desafiante y provocativo a Jesús. ¿Qué es el espíritu? En este caso el espíritu es un principio activo, o sea, lo que mueve a un hombre a pensar y a actuar de una manera determinada. E impuro es lo contrario a puro o santo. Es todo aquello que no puede ofrecerse a Dios y donde Dios no puede estar presente. Eso es lo que le sucedía a este hombre. Al tener ese espíritu impuro, Dios no podía estar presente especialmente en él, porque no tenía algo santo, algo que lo acercara a él. Por tanto, tener un espíritu impuro significa para este hombre estar apartado de Dios, su pensar y su obrar eran contrarios a él. Y por eso podemos notar que este espíritu impuro es lo contrario al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un principio activo también que nos hace pensar y nos hace obrar con Dios, como Dios, y siempre nos acerca a él. Notemos también que el Espíritu Santo en un momento desciende sobre Jesús y lo impulsa a ir al desierto, en contraposición con el Espíritu muchas veces que no viene de él, que lo aleja del Padre. Y por eso necesitamos también nosotros que el Señor con su autoridad, decía que esta es una muestra de autoridad, haga también, como lo hizo con este Espíritu, callar, muchas voces que a veces nos aturden, otras nos confunden y en muchos casos impiden escucharlo a Él, solo a Él, y estar orientado todo nuestro corazón nuestra vida al Padre. Es cierto que para poder escuchar esa voz necesitamos ciertas disposiciones del silencio, estar abiertos a querer escuchar la voz de Dios. Por supuesto suponemos que esto es así, que todos los que estamos acá queremos escuchar esa voz. Cuando uno está abierto a la voz de Dios, cuando uno se dispone a escuchar su palabra, podemos decir también nosotros que el santo de Dios, como dice la palabra, obra con su autoridad. Y por eso ahí su palabra es una palabra que nos empieza a santificar, empieza a actuar, empieza a tener poder. Lo dice Jesús. Juan 1717 17. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así los discípulos son en cierto sentido sumergidos en lo íntimo de Dios mediante su inmersión en la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Jesús auténtica podemos decir que es como un baño que nos purifica. Es el poder transformador que transforma el ser de cada uno de nosotros cuando le damos lugar, cuando le damos autoridad. No sé si coincidirán, pero hay un mundo exterior que es más fácil, son las acciones visibles que todos tenemos, que son fáciles detectar el mal obrar de uno y es más fácil a veces verlo también en los demás. Pero también hay un mundo interior que por ser interior está más escondido, es muchas veces invisible a los ojos de los demás y a veces entra en un ámbito de ambigüedad también en nosotros, pero que nos moviliza, que actúa y que tiene tanta fuerza en muchos casos como nuestro obrar exterior. Ese mundo interior es el que a veces también el Señor quiere actuar, intervenir y también llegar con su autoridad. Por eso una pregunta que hoy nos podemos hacer es, ¿qué voces interiores Jesús nos invita hoy a, a callar? A veces pueden ser gritos, como dice la palabra. Había alguien en un espíritu estaba gritando. A veces esas voces interiores pueden ser como susurros que nos persuaden, nos dan ansiedad, inquietud y nos quitan la paz. Y por eso es muy importante detectarlos. Esas voces interiores no son para todos los mismos. Algunos se manifiestan de un modo, de acuerdo a la personalidad. A otros se les manifiestan esas voces de otro modo. Pero me animo a remarcar quizás algunas voces particulares que pueden llegar a ser una constante quizás en muchos de nosotros. Hay muchas más, quizás alguna no se siente identificada con estas, pero que habitualmente penetran en nuestro interior y en muchos casos nos apartan de Dios. Son como espíritus impuros en nosotros. La primera es el miedo. El miedo está vinculado a la percepción de un peligro que nosotros tenemos enfrente y que a veces creemos real o lo acrecentamos. Y ese miedo de muchas cosas se manifiesta en las cosas espirituales. Miedo que a veces en algunos casos, algunas personas terminan en fobia o algunas en pánico. Miedos que nos ensimisman, miedos que nos retraen, miedo que impiden que podamos dar, como Jesús nos invita, fruto y dar el máximo, como las palabras de los talentos. Miedo que en muchos casos nos paralizan. Padre Rodrigo el domingo pasado hablaba de cómo Dios se complacía en nosotros. Y insisto con esto, el remedio del miedo es el amor. ¿Cómo puedo acallar, decirle ese miedo, cállate, sal de mí? Volviendo especialmente a la complacencia del Padre sobre mí. Él está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre. Cuando me agarren esos momentos de miedo, mirar a Jesús, ponerme bajo su mirada, ponerme bajo sus brazos... Mirar a Jesús en el bautismo, como el Padre se complaz compla con él. Y también recordar que nosotros somos bautizados. Hemos sido bautizados en el Espíritu. Hemos sido ungidos en nuestro bautismo. Y por eso el Señor habita en nosotros. Repetir una y otra vez con fe frente a un miedo esa frase. El Señor está conmigo, tú estás conmigo. Decirlo con fe y rápidamente acallar ese miedo y lanzarnos hacia adelante. Dice la palabra de Dios, no hay amor, no hay temor en el amor, no hay temor en el amor. Sino que el amor perfecto expulsa el temor. Cuando uno se llena de amor, ese temor se va desplazando cada vez más. Por eso hay que combatirlo con más amor, ¿no? Mirándolo a Jesús, pidiendo fuerzas en la Eucaristía. El segundo voz, que a veces es muy fuerte, que también el Señor nos invita a callar, son las acusaciones, las voces acusatorias, que son muy fuertes en muchos casos. Cuando transcurre el día, uno percibe que dentro de cada uno de nosotros hay acusaciones, distintas voces que nos van moviendo y muchas de esas tienen mucha fuerza porque son las voces que acusan a otras personas y quizás a veces duele más pero a veces a los más cercanos acuso a veces a los más cercanos porque han fallado una vez más porque no han sido todo lo bueno que yo esperaba interiormente hago un juicio interior Acuso porque alguien no se ha acordado de mí, porque yo percibo que doy más de lo que la otra persona da hacia mí, que hay una desproporción entre mi amor manifestado y mis gestos y lo que las otras personas me responden. Y por lo tanto me victimizo y termino como acusando a otra persona. Acuso quizás a otros por las incoherencias que veo, en un miembro de la comunidad, en un círculo, con los más cercanos. Esta persona muestra una imagen y después mira lo que hace. Acusaciones que poco a poco me van distanciando, amargando y apartando el corazón de los demás, pero también de Jesús. Creo que somos conscientes cuando damos lugar a esas acusaciones que después me cuesta orar. Es como que doy la espalda a Dios. El Espíritu de Dios no está en mí. Entra en mí un espíritu impuro, impuro. Y por eso, frente a eso, hay que mirar a Jesús, manso y humilde de corazón. Y cuando me doy cuenta que hay voces acusatorias en mí, decir rápidamente, cállate, cállate, sal de aquí. ¿Quién soy yo para estar juzgando a mi hermano? ¿No? Rápidamente. Y pedirle a Jesús, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, dame tu corazón. No quiero que mi corazón sea parte de ti por las acusaciones de otras personas. En todo caso, si después tengo que hablar, haré una corrección fraterna después de haber orado y tener el amor tuyo en el corazón. No antes. Y por último, a veces hay unas voces que vienen nosotros, que es una voz, podríamos llamarlo así, de la pesimismo de la negatividad. Son voces que nos desalientan frente a un buen propósito que yo me hice, voces que me dicen de una u otra forma no vas a poder, ya has probado muchas veces ser más moderado en las palabras, más servicial, más constante en la oración, más audaz en el apostolado, más solidario, caritativo, bueno en tu matrimonio. Son voces que... Frente a un buen propósito que de repente yo experimento de parte de Dios en la misa, en la oración, que me dice, bueno, ahora voy a dar este paso, voy a hacer esta apuesta, voy a ser más apostólico, voy a orar más. Rápidamente, interiormente me dicen, no vas a poder, non possumus, esto no es para vos, no intentes de vuelta. Y a veces esa voz la dejo penetrar dentro mío, me voy achicando, voy aseverando especialmente lo que eso me dice digo bueno, no puedo, la verdad que no y ni siquiera intento, ni siquiera pruebo y sigo igual, y sigo igual, y sigo igual y no busco, en no intento un cambio interior por eso a esas voces que me desalientan a esas voces negativas del mal espíritu, de espíritus impuros también hay que decirle cállate que alentar Todo lo que viene de Dios. Tengo un deseo de orar más rápidamente. Sí, Señor, con tu gracia. Lo anoto, lo escribo en un libreta espiritual. Y empiezo ese el otro día con un pequeño propósito, firme, chico y constante. Un propósito yo experimento para poder ser más audaz en mi apostolado. Hago una lista de personas. Oro, salgo, emprendo en mi matrimonio. Intentamos tantas veces, no, voy a ser el primero para poder revertir una situación que quizás está complicada. Para ser más humilde, porque me gana el orgullo. Bueno, rápidamente me pongo el corazón de Jesús y digo, sí, Señor, en tu nombre, me lanzo. Definitiva, poder decir y combatir ese no puedo con la palabra que decía el apóstol Santiago... ¿Puedes? Él decía, puedo. En latín, posumus, podemos, podemos. Por eso, ante una dificultad, ante algo que me desaliente, decir rápidamente posumus, puedo en tu nombre y lanzarme y ser audaz. Y así la palabra del Señor va teniendo autoridad sobre cada uno de nosotros. Vamos dando frutos, vamos venciendo las dificultades, Van desapareciendo esos espíritus impuros que nos limitan y nos achican y vamos viviendo con el corazón magnánimo, fuerte, del Señor Jesús. Que no tiene un corazón simplemente para que lo admiremos, sino que tiene un corazón para compartirlo con nosotros y para reganárnoslo. No es una frase linda, no es simplemente una idea romántica, sino que es una realidad Jesús me ofrece y me da por medio de su santo espíritu su mismo corazón su mismo corazón y si tenemos su corazón todo lo bueno va a reinar en nosotros y todo lo impuro desaparecerá yo Lord